...alcanzaremos una máxima de 29 grados... ...ahora la estación meteorológica de Tele Elche... ...indica que tenemos 19,9 grados de temperatura... La imagen de la semana la tuvimos ayer en la primera reunión entre Pepe y Vox para conformar el pacto de gobierno que le dará la alcaldía a Pablo Ruz. Ambos partidos han acordado lo prometido, una bajada progresiva de los impuestos, otra cosa es determinar el porcentaje. Afirman que deben primero analizar las cuentas para después fijar ese porcentaje que podría ser el 2% o menos. Nada más concluir la reunión de ayer, ambos alcaldables aseguraron que hay sintonía y mucho en común para poder gobernar este municipio en los próximos cuatro años. Hoy además les vamos a contar que este viernes concluyen las actividades con motivo de la Semana Internacional de los Archivos. En el Archivo Histórico de San José se han llevado a cabo talleres de escritura, lectura de documentos antiguos y genealogía, además de visitas guiadas, y hoy se dará a conocer al ganador de la tercera edición del Premio de Investigación sobre la Historia del Che. En la crónica de sucesos les contaremos que la Policía Nacional ha detenido a una pareja buscada por la justicia por robar mediante los abrazos amorosos. En Elche les quitaron a dos mujeres mayores una cadena de oro en carrus y un reloj de oro valorado en 7.000 euros en arenales. AMACMEC celebra este domingo una gala en el Gran Teatro para conmemorar su 25 aniversario con actuaciones de danza, música y la participación de las socias que darán testimonio para poner de manifiesto la importante labor que realiza esta asociación para apoyar y ayudar a las mujeres afectadas por cáncer de mama. También este domingo, tras la misa de las seis de la tarde... ...se llevará a cabo la procesión del Corpus Christi... ...que saldrá de Santa María para regresar a la Basílica... ...recorriendo el casco histórico... ...y esta tarde, viernes a las 4 y media... ...comenzará la Romería del Rocío... ...desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús... ...hasta el Pantano, donde permanecerán dos noches... ...para regresar el domingo por la tarde. Y en la Crónica Deportiva... Pues espera un mercado de verano muy largo para el Elche Club de Fútbol. Omar Mascarelli y Lucas Boyé tienen pretendientes en Primera División. El centrocampista dijo que aquí se sintió muy querido desde que llegó, pero no puede asegurar su continuidad. Y a Lucas Boyé le queda un año de contrato, pero su traspaso puede producirse en semanas por 6 u 8 millones de euros. Informativos en TeleElch Radio Marca. Nuestra noticia de portada de hoy es PC y Vox, porque se reunieron ayer para definir las claves del futuro gobierno. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ross. Partido Popular y Vox mantuvieron este jueves la primera reunión para formar gobierno. En ella acordaron. ...crear un área de familia aunque todavía no se ha determinado... ...si será una concejalía independiente o estará dentro de otra... ...ya que no se han definido las competencias de cada grupo. A la reunión acudieron por parte del PP Pablo Ruz... ...José Claudio Guilaver Irene Ruiz... ...y por parte de Vox Aurora Rodil, Samuel Ruiz y Raúl Semper. En el encuentro de más de dos horas coincidieron en la bajada de impuestos... ...mayor reivindicación a nivel autonómica y nacional... ...crear distritos en el campo que favorezca la autonomía de las pedanías...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 Y la portavoz de Compromiso Esther Díez hizo aquí en la glorieta balance de los resultados electorales un balance negativo al no poder sumar lo suficiente para revalidar ese gobierno de izquierdas en el Ayuntamiento de Che. Asegura que estará durante estos cuatro años en la oposición, fiscalizando e insistiendo en ese mensaje de una ciudad verde y sostenible. Desde el punto de vista de los números es similar ¿no? al que obteníamos en el año 2019, por tanto los apoyos han sido prácticamente los mismos que entonces, pero es verdad que desde el punto de vista político el resultado es negativo, en tanto que perdemos representación y sobre todo por no poder conformar ese gobierno progresista, así que no son los resultados que hubiéramos querido. Pero bueno, ahora a defender ese modelo de esa ciudad más social y más verde desde otro ámbito, desde el ámbito previsiblemente de, de la oposición, pero con la misma determinación que a lo largo de estos años. Y de cara a las elecciones generales del 23 de julio, ha explicado que Compromís aquí en Elche trabaja en una confluencia con otros partidos de izquierda como Sumar o Podemos para que la candidatura sea mucho más amplia. En todo caso, sabéis que para esta convocatoria del 23 de julio sí que estamos trabajando en una candidatura amplia, la que Compromís está dando con formaciones como Sumar, como Podemos y diferentes eh, otras formaciones políticas. ...para poder ir conjuntamente a esas elecciones del 23 de julio... ...en la que quiero recordar, el voto útil desde luego es votar a esta izquierda transformadora... ...porque sin la representación amplia de esta izquierda no va a haber un gobierno progresista... ...y por tanto lo importante es que salgamos también reforzados de, de estas elecciones. Pues el PSOE también pide el voto útil, ya está preparando su campaña electoral de cara al 23J... Este pasado miércoles se celebró el Comité Provincial del PSPB-PSOE... ...en el Centro de Congresos de Elche... ...en el que se aprobó la lista de los candidatos por la provincia. Por primera vez un ilicitano, el líder provincial, Alejandro Soler... ...encabezará la candidatura al Congreso. Desde la agrupación local socialista han aplaudido el apoyo recibido... ...para colocar a Soler en el primer puesto de la lista... ...por lo que volverá a repetir como diputado nacional. Y cambiamos de asunto. La palma blanca tarda todo un año en producirse. En estos momentos los palmereros están atando y encaperuzando los ejemplares. Estuvimos ayer con uno de ellos, concretamente nuestra compañera Iciar Martínez. Y esto es lo que nos cuenta de ese proceso. Muy buenos días, Iciar. Buen día, en Algoros, Hemos conocido en qué parte del proceso se encuentra la palmera para en unos meses ser palma blanca. Y según nos ha contado Diego Garrucha, palmerero de toda la vida, se encuentra en el proceso inicial, que es el atado y el encapuchado. Diego Garrucha eh, pues sube a la palmera y con las hojas cortadas del tronco hace hermética la parte de las palmas para que no entre el aire ni la luz y así... ...que las hojas nuevas no hagan la fotosíntesis y por tanto se mantengan amarillas... ...tal y como las conocemos las palmas blancas. La forma que queda es de cono y posteriormente se procede al encapuchado. Cuando forman el cono siempre dejan dos o tres palmas para que la palmera respire y no muera. Y es que la palma blanca que compramos para el domingo de Ramos... ...tiene todo un año de trabajo, un trabajo duro que hacen los palmereros como Diego... ...quien ayer nos contaba que tenía que asistir... ...hasta el cirujano para que le sacara... ...una palmera clavada del pie... ...pero dice que a la vez el palmerero... ...es una profesión única... ...que permite mantener la tradición... ...y la cultura de nuestra ciudad... ...según Garrucha en un año... ...un palmerero puede tratar entre 600 y 700 palmeras. Estamos en el inicio... ...es decir, el encapuzado o el amarre de la palmera... ...esto es prácticamente la base principal porque en la palma blanca, no, si no está todo hermético, no se hace. Es decir, en cuanto quede un pequeño agujero y corra el aire, por donde entra ya se pone verde. Es decir, que tiene que estar hermética. Hermética se trata de un buen recogido y luego el emparejado de las hojas, que se llama la faja, bien emparejada, con sus atados bien apretados, para que ahí no entre el aire en todo el año. Y este viernes concluyen las actividades conmemorativas por el Día Internacional de los Archivos. A lo largo de la semana, el Archivo Histórico Municipal ha organizado talleres de escritura antigua, lectura de documentos medievales y de genealogía. Hoy se realizarán las visitas guiadas al Archivo Histórico de San José, donde se guardan valiosos tesoros. ...como los Archivos del Agua, de Entidades de Riego del Municipio... ...el Consueta del Misteri o las Actas del conseil, ...es el lugar donde duerme nuestra historia... ...y es visitado cada vez por más personas interesadas... ...en buscar sus raíces, Carmina Verdú... ...responsable del Archivo.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 y por su propia familia vienen al archivo a buscar los de la documentación necesaria. Además, hoy se dará a conocer al ganador del Premio de Investigación en esta tercera edición.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 Esta fue la protesta de la plataforma de afectados por la hipoteca ayer ante las puertas del Banco de Santander en Reina Victoria para pedir la paralización del desahucio de Gabriela Dimitru, viuda y con dos hijos, uno de ellos menor de edad y en situación de vulnerabilidad social. Desde la plataforma pedirán al banco la suspensión del desahucio y la concesión de un alquiler social en su vivienda. Escuchamos a Gabriela, quien al morir su marido no pudo seguir pagando la hipoteca. Mi casa me quedó deuda 44 mil euros de 120 mil euros y ahora quiere echarme de casa. ¿Dónde puede irme yo con dos hijos, un hijo menor y no una grande? De 19 años, está en mi casa. ¿Dónde me voy yo? ¿Detrás de puente? ¿Me voy a tirar del balcón? ¿Dónde me voy? Pues por desgracia este caso no es el único. Cerca de 57.000 personas recibieron ayuda de Cáritas en 2022, un año marcado por la inflación y la exclusión social. La institución de, esta iglesia pone, de la Iglesia pone el foco en el problema del acceso a la vivienda en la provincia y asegura que el 30% de los beneficiarios de Cáritas son menores de edad. Destinó el pasado año cerca de 6 millones de euros a atender familias y colectivos en situación de vulnerabilidad. Esta memoria con el lema, tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza, se presentó ayer en el marco del Día de la Caridad, que siempre se celebra en torno a la festividad del Corpus Christi. ...pues una festividad a la del Corpus... ...que culminará este domingo con la procesión... ...que saldrá después de la misa de las seis de la tarde de Santa María... ...recorrerá diversas calles del casco histórico... ...para regresar de nuevo a la Basílica... ...todo está preparado para festejar el Corpus... ...este fin de semana... ...escuchamos a Juan Molina responsable de la mayordomía. Irá por la calle Mayor de la Vida... ...ayuntamiento donde pararemos y se realizará la bendición sobre el pueblo de Elche, continuaremos por Corredera, Puente Ortices, Capital Lajier y de nuevo llegaremos a Santa María. Y el sábado, el día antes, a las 8, el tercer día de Trido, a las 8 de la tarde, y a continuación la Vigilia Eucarística preparatoria para la, esa gran solemnidad de Corpus Christi. Pues la procesión del Corpus coincidirá con la Romería del Rocío, de regreso a Elche, porque hoy por la tarde comienza esa romería, se espera una avalancha de personas que acompañarán a la Blanca Paloma desde el Sagrado Corazón de Jesús hasta el Pantano, donde pernoctarán dos noches para regresar el domingo por la tarde a la ciudad. Se ha habilitado un autobús para trasladar a las personas que quieran subir al pantano y no puedan hacerlo a pie en la romería que se iniciará, como decimos, hoy a las cuatro y media de la tarde. La Casa de Andalucía también ha organizado para mañana a las 6... ...el Rosario de la Aurora... ...con un espectáculo de caballos en el recinto del Pantano... ...y a las 8 la Misa Rociera cantada por el coro Grama Seca... ...además se han preparado actuaciones en directo... ...al día siguiente, domingo, tendrá lugar el Salto a la Reja... ...y la procesión de Nuestra Señora la Virgen del Rocío... ...y a las 5 de la tarde del domingo... ...regresarán a casa... ...al Sagrado Corazón de Jesús. ...grande es tu seno... ...ay, ay, ay... ...mi blanca paloma... ...y tras suspenderse en dos ocasiones... ...a la tercera bala vencida... ...hoy por la tarde comenzarán las actividades programadas... ...en el Paseo de la Estación... ...por el Elche Street Food Market... ...la feria de las caravanas de comida... ...el grupo El Dilubi... ...actuará a las 9 y media de esta noche. El Elche Street Food Market... ...contará con 14 food trucks... ...y un mercado con 18 puestos de artesanía... ...moda y diseño... ...así como con actuaciones de música en directo... ...y actividades para el público infantil. Y el domingo la asociación AMACMEC conmemorará su vigésimo quinto aniversario con una gala que tendrá lugar en el Gran Teatro a las 7 de la tarde. La entrada cuesta 5 euros y se trata de un evento que celebran cada 5 años para hacer balance y agradecer a los colaboradores la ayuda y el apoyo que prestan a esta asociación que nació hace 25 años con el objetivo de no dejar sola a ninguna mujer afectada por cáncer de mama. La vicepresidenta de la asociación Consuelo Martínez ha explicado aquí en La Glorieta que se ha organizado para la gala diversas actuaciones musicales de danza y que se entregarán premios a las fundaciones y particulares que han estado ayudando a este colectivo, sin no olvidarse de los testimonios de las, afecta de las afectadas. Temos, eh, actuará Asun Noales con su equipo, tendremos también música en directo de la mano de Marina Musi, proyectaremos un vídeo conmemorativo de socias y fotos de estos 25 años Entregaremos premios a algunas fundaciones, entidades y empresas y particulares que han hecho posible estos 25 años en la asociación. Informativos en Teleelch Radio Marca. Abrimos la página de sucesos para contarles que la Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer de 27 y 30 años por robar. ...mediante el método de los abrazos amorosos... ...ocurrió en Carrus el primero de los robos... ...le quitaron a una mujer mayor... ...la cadena de oro que llevaba en el cuello... ...la víctima pidió auxilio... ...al intentar apartar a la mujer que la estaba abrazando... ...porque no la conocía de nada... ...un peatón la ayudó... ...y la ladrona se escapó con el collar... ...entró en un coche cuyo conductor la estaba esperando... ...con la descripción facilitada por los testigos... ...los pudieron localizar... ...los dos tenían numerosos antecedentes... ...por este tipo de robos... ...y estaban buscados por un juzgado de Girona... ...la policía comprobó que el mismo día del robo en Carrús... ...por la mañana le quitaron a otra mujer mayor... ...un reloj de oro valorado en 7.000 euros en Arenales... ...la ladrona ha ingresado ya en prisión provisional... ...tras pasar a disposición judicial... Y por otro lado, la policía local ha detenido a un hombre de 39 años por volcar máquinas expendedoras para conseguir su recaudación. Gracias a la llamada de un conductor del bus, la policía detuvo al implicado en la estación de autobuses. Una patrulla lo identificó en el barrio de Los Palmerales, quien trató de esconderse al ver a los policías. En el registro, los agentes encontraron entre sus pertenencias 23 euros en monedas de 25 céntimos. Fue detenido y trasladado ...a dependencias policiales. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Y terminamos con dos apuntes culturales... ...la muestra de teatro Oscar Martín... ...para Institutos de Elche arrancará... ...el próximo martes en el Gran Teatro... ...el evento que se celebrará hasta el 24 de junio... ...está organizado por las Concejalías de Juventud y Cultura cuenta con diversas obras interpretadas por el alumnado de una decena de centros educativos y la entrada será gratuita. Ayer por la tarde en el aula cultural de la Fundación Mediterráneo en La Glorieta se llevó a cabo la que puede ser la última representación de un colectivo de la ciudad, ya que cierra sus puertas por la posible compra del edificio por parte de la Diputación Provincial para convertirla en sede cultural. Solo ...le queda albergar algunos actos... ...del Festival Independiente de Cine... ...del próximo mes... ...el grupo de teatro Ané Malgrá, ...que lleva 23 años ensayando en esta aula... ...se despidió de ese escenario a lo grande... ...rindió un homenaje a Federico García Lorca... ...por el 125 aniversario de su nacimiento... ...participó en esta obra... ...el futuro alcalde Pablo Ruz... ...quien cantó y tocó el piano... ...asumiendo el papel del poeta... ...ante un público que le ovacionó... ...como al resto de artistas... ...que interpretaron escenas de las obras de teatro... ...que nos dejó el dramaturgo Lorca... ...el poeta granadino más universal... ...cuyo legado perdura... ...al ser un genio de la literatura... ...del siglo XX". Informativos en TeleH Radio Marca ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 Lavar bares para vivirlos. Este viernes, Teleelche Radio Marca celebra en Pola Park el fin de curso de Telekids. Desde las diez y cuarto de la mañana estaremos entre amigos con todos los alumnos que este curso han participado del menudo informativo. Este viernes, desde las diez y cuarto, en directo desde Pola Park, Telekids final de curso en el 101.4 de la FM y en Teleelche.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 A Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ross, Buenos días. Bien, pues tenemos en tu crónica Omar Mascarey y Lucas Boyé. Lo más seguro es que se marchen. Sí. Se quedan en primera división. A ver, están en la rampa de salida y no porque el Elche les empuje. Todo lo contrario. Hasta el momento el Elche, en absoluto, ha mandado un mensaje de que quiere desprenderse de ellos, pero es cierto que eh, son futbolistas cotizados en primera división y que tienen ya intereses y propuestas de equipos de, de primera división. Además, en el caso de Lucas Boyé es especialmente delicado porque el futbolista acaba la próxima temporada, en 2024, lo que quiere decir que eh, si no se le hace una oferta de renovación y se le... Eh, bueno, pues de alguna manera engancha para las próximas temporadas, el 1 de enero quedaría libre ya para poder negociar su futuro y el Elche no obtendría ninguna contraprestación a cambio. Por tanto, si quiere hacer caja, mmm, lamentablemente, va a tener que abrir las puertas a su salida en un posible traspaso. Recordemos que la cláusula de rescisión de Lucas Boyer, al bajar a segunda, pasa de 25 a 15 millones de euros. Anas, aún así, eh, yo creo que es una cantidad que ningún club va a pagar por un futbolista descendido pero sí es cierto que es un futbolista cotizado y hay clubes que ya están preguntando por eh, si el Elche va a negociar de momento el Elche se remite a la cláusula de rescisión pero estamos hablando de que su valor en el mercado estaría entre los 6 u 8 millones de, de euros por lo que podría haber un traspaso más eh, habría que añadir que te ahorras la ficha del futbolista que es una de las más caras por tanto podría ser eh, yo creo que, no sé si en breve, pero a lo largo del verano, que Lucas Boyé deje el Elche Club de Fútbol. Y el caso de Mascarel yo lo veo incluso más sencillo porque, aunque tiene una cláusula de 5 millones de euros, pero tiene esa cláusula liberatoria de 500.000 euros para marcharse cedido más el pago de su sueldo, de su ficha. Con lo que el club tiene que estar mirando ya por sí las moscas mm. un buen centrocampista y un buen delantero porque son jugadores con contrato en vigor, que forman parte de la columna vertebral del equipo de BKSS, pero que tiene toda la pinta de que no van a continuar. Claro, es que es muy difícil mantener una plantilla de primera cuando se descienden a segunda división, porque ¿cuál es el porcentaje de la rebaja salarial? El, límite sal el club eh, rebaja salarialmente las fichas de los jugadores alrededor de un 25-30%. Un La, para que te hagas una idea, el año pasado, o sea, la temporada pasada en primera división, el presupuesto global del club era de 50 millones de euros. Este año, gracias a la ayuda por el descenso, que va a estar en torno a los 13 millones de euros, va a estar en torno a los 21-22 millones, es decir, que va a bajar un 60% eh, las cantidades. Solo de televisión va a bajar un 80%. De televisión cobraba 45 millones por derechos de televisión en primera y ahora va a cobrar 7 u 8. O sea que uh -huh. es evidente que el club ya ha impuesto una rebaja considerable a todos los contratos por descender. Uh -huh. A los que les ha propuesto la renovación también les ha propuesto la renovación con un 25% de rebaja en el caso de los eh, que acaban contrato este 30 de junio. Y bueno, pues es una situación eh, normal, Porque cuando descienden, los ingresos descienden por completo, en todos los sentidos. Y además se van los patrocinadores. Estoy en la página oficial del Elche Club de Fútbol y vemos como ayer anunciaban que el patrocinador principal del Elche Club de Fútbol no va a continuar en segunda división. No continúa como patrocinador, sí que anunciaba el club que va a continuar como colaborador, pero está claro que esa cantidad importante por poner el, el nombre, eh, las siglas en la camiseta... Pues ya no va a ser. Eh, pues en este caso a esta firma inmobiliaria constructora le interesaba la primera división, que es donde, lógicamente, claro. hay más difusión y el escaparate es mucho mayor. Y bueno, pues ahora en segunda entienden o no han llegado a un acuerdo o entienden que simplemente no les interesa. Bueno, pues queda libre la camiseta para ese patrocinio. Bueno, tendremos asegurado a Tete Morente porque esta semana se le ha entregado la camiseta de los 100 partidos con el Elche Club de Fútbol. Bueno, ayer poníamos, rescatábamos declaraciones de todos los que están en el mercado uh -huh. y tienen contrato en vigor, entre ellos Tete Morente y Tete Morente afirmaba rotundamente que iba a seguir, uh -huh. que se sentía muy querido y que él estaba muy a gusto. Bueno, afirmar con esa rotundidad algo así es una temeridad, porque si ahora Tetemorente Tete Morente le llama a un equipo de primera y le ofrece el doble de lo que cobra en segunda, no solo desciende, sino que además te rebajan las cantidades. Pues hombre, yo creo que si pones en la balanza jugar en primera y ganar más, o jugar en segunda y ganar menos, eh, me parece que... Por eso digo que no se puede aseverar con tanta rotundidad. Bueno, pero ha habido jugadores que lo han hecho. Pedro sí. Vigas también. Sí. No, Pedro Vigas ya lo ha hecho. Claro, es el claro. único que lo ha hecho. Es el ha único dicho. que le han puesto una renovación uh -huh. y que ha dicho, aquí me quedo. Lo que pasa es que caso de Tete Morente es distinto porque tiene contrato en vigor. Yeah. Pero está muy bien que él, que Edgar Badía hayan dicho, no, no, yo me quedo. O sea, Edgar, Qué bien. Es imposible que me vaya. Pero insisto, yo no pondría la mano en el fuego ni por mi padre. <risa> bueno, pues estarás pendiente de, estar de todos padre. los movimientos claro que, que sí. se produzcan en este mercado de verano que se presume muy largo, como has dicho sí, en tu sí. crónica. lo será. Gracias, Paco. A ti, Ros. Feliz fin de semana. Igualmente. Nosotros continuamos y vamos a ver el tiempo que nos hace este fin de semana, que va a ser de mucho calor. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y La Vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Hoy ya se aleja la borrasca por el noroeste de la península durante esta madrugada. Intervalos de nubosidad y temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no han bajado de los 18-19 grados.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 Hoy vamos a tener una jornada marcada por el ambiente soleado y el ascenso de las temperaturas, una jornada en la que veremos intervalos muy puntuales de nubosidad. Viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente sur, que en el litoral podría alcanzar rachas de más de 40 km por hora. Viento que hará que suban las temperaturas. De hecho, hoy las máximas se aproximarán aquí en la ciudad a los 29 grados. Vamos a tener un fin de semana de verano y es que para mañana sábado habrá más ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Viento flojo de noroeste por la mañana y de componente sur sureste por la tarde con rachas de en torno a los 30 km por hora. Viento que junto al avance de la masa de aire cálido nos va a dejar ya mañana temperaturas máximas en torno a los 30 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 21 grados. Para el domingo más de lo mismo, ambiente soleado, viento en calma por la mañana... A partir de mediodía, viento flojo de componente sur, eh, finalmente de sureste, temperaturas no tan elevadas, máximas en torno a los 28-29 grados. Pero ojo, porque para la semana que viene, entre martes y miércoles, nos va a cruzar un embolsamiento de aire frío en altura que nos podría dejar precipitaciones.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 Pues mientras intentamos conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche para conocer cómo se circula a estas horas por las calles de la ciudad, vamos con, adelantamos el repaso de la prensa nacional. Hoy en portada hay una noticia que también se repite, la de Podemos, que lleva al límite la negociación con Sumar. El diario El País dice que el partido plantea ir en solitario en la Comunidad Valenciana y la plataforma de Díaz lo rechaza. Los escollos son las listas y la presencia de Montero. ¿Cómo refleja esta noticia El Mundo? Pues nos dice que podemos llevar al límite, también como el diario El País, el pacto con Sumar para salvar a Montero. Convoca una consulta a pocas horas de expirar el plazo para callar a los críticos y tener margen para romper con Díaz. Tener las vacaciones reservadas podrá librar de estar en una mesa electoral reservadas ...antes de que el presidente anunciara las elecciones... ...y los partidos de la nueva coalición... ...quieren a la ministra de Igualdad fuera de las listas... ...pero sí aceptan a Velarra. ...en el diario La Razón... ...nos habla de la guerra por la sucesión de Sánchez... ...tras el 23 de julio... ...entra en acción... ...afirma que los varones críticos esperarán a los resultados... ...pero ya se mueven ante la nueva etapa que se abre... ...y Feijó acusa al presidente del gobierno de mentir... ...y critica su triunfalismo... ...no estamos bien, entre comillas... ...Belarra trata de sofocar una rebelión interna... ...y consultará a la militancia... ...DNI para votar por correo... ...y vacaciones reservadas para librarse de la mesa... ...dimite la presidenta del PSOE de Sevilla... ...tras llamar nazi a Bedondo... ...son algunas de las noticias eh, del la 23J que se repiten en las portadas... ...y hay otra, otra más... ...y es la designación de Delgado... ...como fiscal de Memoria Democrática... ...ha provocado una gran oposición... ...por ejemplo, el diario ABC... ...su portada la dedica a esta designación... Hay una fotografía de García Ortiz y Delgado en la toma de posesión de él como máximo responsable de la Fiscalía en septiembre del pasado año. Y titulan «El fiscal general consuma el dedazo. Siete de los nueve vocales electos se niegan a votar el nombramiento de Dolores Delgado en la Fiscalía de Memoria Democrática». Y en la editorial de la ABC dice que los españoles no creen en la independencia de la justicia. El informe anual de la Comisión Europea sobre Calidad Democrática coloca a España a la cola en confianza en la autonomía de los órganos judiciales. También en la portada de la ABC dedica un espacio a otra noticia. Nos cuenta que Hacienda provoca otra revuelta de funcionarios al acelerar el acceso de interino, pues justo antes de las elecciones del 23 de julio, los administradores civiles del Estado tildan de inadmisible que se rebaje por completo el listón de exigencia para acceder y alertan de la maniobra para politizar el cuerpo que nutre de ejecutivos y altos consejeros a los ministerios. Volvemos a la portada del diario El País, porque nos dice que Ucrania afianza la contraofensiva con avances al sureste. La Unión Europea llega a un acuerdo que obliga a repartir una cuota de refugiados. Y otra noticia es que hay pues, un revés para el sector del taxi, porque el Tribunal de la Unión Europea ha rechazado el límite a los VTCs. También nos cuenta que cuatro niños y dos adultos están graves en un ataque que se ha producido ayer en un parque de Francia. El diario El Mundo lleva también otras noticias en portada. Eh, aparece la visita del presidente Zelensky a Gerson, la ciudad más afectada por las inundaciones de la rotura, voladura de la presa. Y nos titula... Ucrania reactiva su ofensiva con cinco columnas blindadas en Donetsk. Abre otro frente en el Donbass e intenta romper las defensas rusas, desplegando los Leopard. También el mundo recoge la noticia del acuerdo alcanzado por los 27 países europeos. Los importantes, los 27 acuerdan sumir juntos la gestión de los refugiados o acogida o pago. Es la alternativa que dan. ...recoge el ataque en un parque infantil que ha conmocionado a Francia... ...y en el que la policía y las autoridades descartan el móvil terrorista... ...un hombre apuñala a cuatro niños y dos adultos en Francia. Y la razón nos trae también que Rusia bombardea a Gerson... ...después de la visita de Zelensky a la ciudad inundada y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal la limitación de licencias de VTC. También recoge la conmoción en Francia y la previa de la semifinal que sabe ya final del Roland Garros, la que se va a disputar hoy entre Alcaraz y Djokovic esta misma tarde. Estos son algunos de los titulares de esta jornada de viernes. Nueve de junio, La Glorieta, con Rosmaría Alonso.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 Vívelas todas en fundacion-deportilicitano.org. Grupo Antón Comunicación, siempre con el Deporte Ilicitano 101.4 Teleelch Radio Marca Pues acaban de decirnos que hay una, una avería en los teléfonos de la sala de control de tráfico, así que no podemos contactar hoy para conocer cómo se circula a estas horas por la ciudad. Lo que sí que podemos eh, hacer es disfrutar de la música que tenemos preparada. ¡Qué bello es vivir del canca! A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece, disfruto cada segundo y cada segundo que viene, cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene y cor. No me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y con... Me me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada y saco también el confeti. En ik cantando por mi casa. verdragen. me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. wil niet meer. Ik wil tan meer. tan wil tan Yo te quiero a ti, tú me quieres mal.